Quiero también pedirles una cosa, compañeras, cada vecino que está beneficiado con esta obra no termina de aplaudir, listo, ya estoy ahora feliz. ¿Sabe qué hacen las calles? Especialmente por Villa Cochabamba, Villa Verde, San José, inclusive Barrio Municipal, mi barrio, pavimentado la calle y se olvidan de las aceras quieren que se los vaya a hacer yo y eso no es nuestra competencia a la altura del cordón cualquiera alza y comienza a hacer tenemos muchas calles y la gente que hace anda por el por, por el centro peleando con las motos, peleando con los autos el pavimento que se le hace para dar transitabilidad al tráfico vehicular el vecino tiene que hacer su acerita No le pedimos de lujo, no pedimos revestidos, pedimos simplemente una calafateada y listo para que la gente, los niños, los abuelitos, los escolares vayan por la acera y no estén ahí entorpeciendo las calles. Pasa accidente, ¿qué hace las autoridades? Pero las autoridades no va a ir a hacer, si su acera no pueden acompañar compañeros. Ya, yo necesito, yo le dije a, a los presidentes de distrito, le dije, necesito antes que inicie la obra compromiso de esos vecinos que, que van a hacer su acera. Lo que queremos es nosotros que mejoren las calles que están pavimentados, que tenga acera también iluminadito, a entonces la gente va a andar mejor. Las avenidas es un poco por eso no hay, yo no quiero vivir en una avenida es un poquito más complicado porque cinco metros de acera tiene generalmente cuatro o cinco metros de ancho por 12 es grande pues no en cambio las calles 250 dos, dos metros eso es lo que tenemos que ver esa es la esencia de este trabajos también ustedes tienen que acompañarnos compañeros entre todos trabajemos montero va a estar más bonito aquí en el centro raro hay que no hay hacer, lo vamos a también ejecutar a, la, a los compañeros a los vecinos que no quieren hacer